Como contamos un mundo de memorias, enseñanzas y aprendizajes en la educación inicial? Resumen. En este artículo nos proponemos explorar los modos en los que las formas autoritarias se desarrollaron en los llamados jardines de infantes argentinos. Bucearemos en lo que detectamos como huellas de ese tiempo en las salas y en la construcción curricular del período marcado por flagrantes violaciones de derechos humanos llevadas a cabo en la última dictadura militar cívico-eclesiástica en la Argentina entre los años 1976 y 1983 para reconstruir un discurso velado por la asepsia que pugna por quedarse en la educación inicial. Período marcado por profundas transformaciones en las prácticas educativas que se expandían por todo el país hacia la consolidación de un discurso ligado al orden, la obediencia y el silencio cuyas marcas perviven aún hoy. Palabras clave, educación inicial, dictadura, enseñanza, aprendizaje, maestras, os, memorias. De lo indeseable. Las palabras de Hamlet, los tiempos están confusos. Oh, maldita desgracia, que haya nacido yo para ponerlos en orden. Son o más o menos verdaderas para cada nueva generación. Aunque desde principios de nuestro siglo. Quizás hayan adquirido una validez más persuasiva que antes. Hannah Arendt, entre el pasado y el futuro. Proponernos hablar de las niñeces y de las dictaduras nos remite a lo indeseable. Pensar. En la responsabilidad de gestar vidas en un mundo que ofrece destinos prefijados en los que llueve sobre mojado produce silencios. Desde allí, volvemos a las fuentes para compartir reflexiones con la intención de seguir recorriendo la historia reciente. En ese recorrido, Cabe recordar que el discurso que articula las prácticas en los llamados jardines de infantes argentinos en el periodo 1976-1983 está marcado por argumentos desde las autoridades a favor de la capacidad de aceptar las innovaciones por parte de las maestras, os, de la educación inicial y la sensible distancia de las formas escolares impuestas en desmedro de estas instituciones como espacios deseables para la educación en los primeros años. En cambio, poco se ha dicho en relación con la intencionalidad de la enseñanza en el periodo velando argumentos acerca del carácter político de la educación desde la cuna. Esto se debe a la construcción de un relato en torno a la desvalorización social de la, por entonces, educación preescolar, su carácter pedagógico o asistencial, y la dependencia a la hora de plantear objetivos de la escuela primaria. Estos aspectos han construido un discurso signado por asepsia ideológica, remanido romanticismo en torno al tiempo de la primera infancia y consolidación de un estereotipo de las docentes portadoras de condiciones maternales con dudosa y escasa formación para la enseñanza. Mientras el nivel crecía, las tradiciones se cristalizaban y construían una leyenda como Historia de la Educación Inicial Nacional, autor barra a barra es, 2018. Entre disputas que exceden a instituciones y comunidades. La educación inicial en la Argentina es uno de los espacios de enseñanza caracterizado por las tensiones en torno al carácter político-pedagógico en su tarea. Las consideraciones acerca del reconocimiento de la perspectiva asistencial y, a su vez, el carácter pedagógico que se le concede a las tareas de cuidado, más allá de convertirse en un juego de palabras muestran los límites de una disputa que excede a sus instituciones y sus comunidades. Se trata de una de las problemáticas educativas que pone en evidencia cuestiones que hacen a las lógicas heteronormativas y patriarcales que sustentan el capitalismo desde sus orígenes, por un lado y, al devenir de las corrientes educativas nacionales, por otro. Me detengo y recupero algunas ideas. ¿De dónde veníamos o venimos? En 1950, en los llamados Jardines de Infantes la tarea cotidiana reunía los aportes de Federico Frebel, María Montessori, las hermanas Rosa y Carolina Agatzi y Ovid de Crowley en una construcción tan ecléctica como rigurosa. Recordemos que se trataba del tiempo en el que los únicos privilegiados eran los niños y las niñas, y los esfuerzos estaban dedicados a construir el orden y la felicidad del mundo infantil. A su vez, asistir al jardín de infantes era obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Ese año se publica en el país el programa de actividades de los jardines de infantes escrito, entre otras, por Patty Smithil, en cuyo prólogo Clotilde Guillén de Rezano planteaba. A medida que se desarrolla en el programa, se ve cómo el niño adquiere precisión, seguridad, exactitud, control, regularidad material y espiritual, cómo se forma en él el sentido de la responsabilidad, cómo siente intereses nuevos, gusta de placeres derivados de una actividad integral, comprende y valora los beneficios y obligaciones de la vida social y el papel que en ella le toca asumir, y cómo, a la vez, asimila indirectamente, sin más esfuerzos que el educativo, conocimientos relacionados. Con sus necesidades, que ordena, clasifica, sistematiza e incorpora a su acervo personal, Smithil, 1950, p. 9, 11. En el texto, Las autoras reponen la importancia de la psicología de Arnold Gesell destacando sus aportes para comprender la importancia de los primeros años para el desarrollo. Gesell y la psicología de la conducta llegarían para quedarse hasta entrada la democracia junto a los desarrollos de Jean Piaget y del psicoanálisis. Años más tarde, se combinarían con las miradas personalistas del pedagogo español Víctor García O'z. Del mismo modo, se consolida el uso de libros, clases y guías que ordenan la tarea diaria en la educación infantil argentina cuya tradición se remonta al legado sarmientino en el capítulo 5 de la Educación Popular de 1849. Así los aportes de los llamados precursores estuvieron presentes en textos como el de la misma Clotilde Guillén de Rezano, Los Jardines de Infantes. Origen, Desarrollo, Difusión, Organización y Métodos, 1940, en los elaborados para seguir en detalle por el Comité Argentino de la Organización Mundial de Educación Preescolar, (OMEP) en los números de la revista La Obra o en varios libros publicados en la década de 1960. En todos los casos, se trataba de la descripción y la explicación de un método de trabajo para el desarrollo de la jornada. Esos materiales de apoyo oficiaban de guías en las que perduraba aquella desconfianza original hacia la mujer de Comenio, Pestalozzi, Freveli, de más está señalar, ante los innumerables sitios del Instagram actual acerca de las capacidades de quien pretende enseñar en los primeros años. Hoy, bajo los designios de la virtualidad, la inmediatez y el paso a paso, hemos llamado a esta tradición didáctica del tutorial, autor barra barra es, 2022. Volvamos a las alas de los años 60. En esos años, por influencia de Soledad Ardiles Gray de Stein, Mary Stein, Desde Tucumán y Margarita Ravioli desde la ciudad de Buenos Aires como rectora del Profesorado Sara Calle de Eccleston y el Jardín de Infantes Mitre, se impulsaban reformas. El clima de época marcado por transformaciones sociales en occidente no escapaba al intento de renovación que llegaba, una vez más, desde el norte. En Estados Unidos se consolidan las nuevas formas de trabajar en los Kindergarten, mientras que en la Argentina toman fuerza los aportes del psicoanálisis y la teoría piagetiana arriba a la docencia. Sin embargo, fue el aporte decisivo de Cristina Fritzke como profesora y directora de un jardín de infantes que opera como bisagra para que el cambio se efectivice. Así, podemos decir que la llegada de la renovación se dio en medio de transformaciones sociales mientras en la Argentina se sucedían los gobiernos de facto de los generales Juan Carlos Onganía, 1966-1970, Roberto Levinston, 1970-1971, y Alejandro Lanuse, 1971-1973. La renovación traía al discurso de la educación inicial la centralidad del juego en tanto es una necesidad vital del niño y si no se le brinda adecuada oportunidad de juego, no es posible esperar de él un normal y satisfactorio desarrollo, Vargas et al, 1973, P1. Este juego se diferenciaba de los juegos ligados a la actividad manual y sinestésica propuesta por los precursores influidos por los saberes médicos, Montessori y de Crolli, y la obsesión por el autogobierno, Frevelia Gatsy, para ser presentado en diálogo con el trabajo. La propuesta de trabajo marcaba el pasaje de un juego completamente dirigido a otro en el que la maestra está dando sus indicaciones de tal modo que no solo el niño se convence que está actuando por propia iniciativa, sino que ella misma lo crea un trabajo creador que es el de la solución de problemas, González canda y Stulansky, 1965. P19. Así surge la idea de juego-trabajo que ordena la rutina cotidiana en las salas hasta entrada a la democracia. El planteo buscaba entender el juego como una actividad placentera que realiza el niño y el trabajo la realización de actividades que conducen a su fin, la relación juego-trabajo no es una antinomia, por consiguiente, implica la posibilidad de iniciar al niño en el trabajo a través del juego. En el jardín de infantes el juego debe ser el principio rector del quehacer, y estará ligado íntimamente al eje psicopedagógico del mismo, la actividad. Partiendo del primero se cumple maravillosamente el proceso que lleve del placer, juego, al esfuerzo, trabajo, al que llegará el niño naturalmente y sin presiones. Este es el punto de partida para el cumplimiento del proceso que lleve, según Freud, de la actitud placer a la actitud de esfuerzo. Pedagógicamente, el juego trabajo podemos definirlo como un momento en el que se cumplen distintas actividades creadoras simultáneas, individuales o por grupos, de acuerdo a la edad, madurez o disposición de los niños, Vargas et al, 1973, p2. El juego, Trabajo o juego en rincones es una de las adaptaciones nacionales de las reformas que tenían lugar en Estados Unidos, se presentaba como una estructura didáctica que junto a las actividades de conjunto y los juegos libres en el exterior conformaba los tres grupos de actividades con los que se desarrollará la unidad didáctica a partir de la cual una temática, por ejemplo, mi barrio, se convierte en un medio y no en un fin. A lo largo de distintos textos y materiales que argumentaban y presentaban los lineamientos para el desarrollo del juego, trabajo, se advierte la llegada de tecnicismos ajustados a cada actividad. El surgimiento de una didáctica específica se ordenaba tras fundamentaciones de carácter filosófico, psicológico y pedagógico. Es oportuno mencionar que lo pedagógico operaba como categoría general de la cuestión educativa y que por ese entonces reponía componentes propios del campo de la didáctica. La preocupación por la enseñanza de un nuevo corpus de actividades a las maestras se resolvió a través de la publicación de materiales ministeriales y una profusa publicación de textos que se suman a una tradición con inicios a mitad del siglo. Entre ellos se destacan Fundamentos y Estructuras del Jardín de Infantes, 1968, de Fritzsche y Duprat. El Jardín de Infantes Hoy, 1969, de Vos, y El Jardín de Infantes, 1969, de Salotti, autor barra barra es, 2018, Ponce, 2012. La tarea cotidiana se ordenaba en función de un cronograma muy detallado de la organización del tiempo y era ofrecido a la maestra jardinera junto a sugerencias acerca de su ser docente, autor barra barra es, 2017, en los diversos materiales disponibles. Las renovaciones otorgaban centralidad a las actividades que exigían adecuaciones en la dotación de materiales, mobiliario y del espacio en las instituciones. Es en ese contexto que desde el profesorado Sara Calle de Eccleston se impulsa la realización de una investigación e informe a cargo del arquitecto Horacio Pando y la profesora Susana Stulansky para la elaboración de un documento con apoyo de la OMEP para la construcción de las salas y los juegos de exteriores inspirados en jardines de infantes de Alemania, Estados Unidos y Suiza con un costo estimado entre 75 y 85 dólares barra 1969, entre otros datos de color, Pando y Stulansky, 1969. Los nuevos discursos para la educación preescolar se vieron reflejados en el currículum para el nivel PRE escolar publicado en 1972 por el Ministerio de Cultura y Educación y su Consejo Nacional de Educación. En sus bases para el currículum del nivel pre-escolar se plantea que en el nuevo currículum están implicados, los maestros, los padres, los alumnos e indirectamente todas las personas pertenecientes a la comunidad social en cuyo seno existe la escuela y el jardín de infantes, P9. En un extenso texto de 219 páginas se detalla la organización de tiempos y espacios, se definen contenidos de enseñanza y se detallan las actividades que permitirán alcanzar los objetivos del nivel que reconoce la estrecha relación entre escuela y sociedad como versa el epígrafe inicial del pedagogo español Víctor García Oz. A la vez, los encuentros en las salas daban cuenta de un clima de una supuesta mayor libertad en el cual niñas y niños realizaban actividades que les permitían reflejar el mundo de los adultos en una alianza con las familias, que garantizaba la enseñanza de formas de vida pautadas de acuerdo con las edades bajo el gran precepto, a través de la actividad la educación le enriquece, le proporciona cierta superabundancia de ser, al hombre, como sostenía el personalismo vigente, garcía Oz, 1968 p 249 en la provincia de buenos aires por ejemplo el juego trabajo fue reemplazado por el juego centralizador a finales de la dictadura 1983 en una búsqueda por el planteo que se presentaba como parte de las pujas entre las maestras de educación inicial que oficiaban como técnicas en los ministerios nacionales y provinciales y la mirada disciplinadora constante golpe de estado de 1976 tiempos preliminares y derivas en el contexto antes mencionado el de venir a partir del 24 de marzo de 1976 alcanza otros horizontes. Mientras el personalismo instalado sustentaba nuevos discursos, la emergencia de la didáctica mostraba un modo de enseñar renovado y al mismo tiempo aseguraba que en las sala se aplicaran los valores propios del autollamado proceso de reorganización nacional. El respeto a la norma a través de la incorporación de hábitos cobra una importancia superlativa en el periodo. La obediencia en las calles, el miedo a la autoridad, se instalan en la vida cotidiana sostenidos por representaciones legitimadoras del autoritarismo en el que los mecanismos de control desbordan las salas. La idea de una libertad incipiente para educar buscaba instalarse. El cuidado de las nuevas generaciones implicaba salvarlas de los males del pasado desde un orden que no se presenta como un fin en sí mismo, sino como una condición necesaria para el despliegue de las propuestas que requieren los nuevos tiempos, como señala Pablo Pineau et al. 2016, P75. En las escuelas, se buscará construir la idea de la necesidad de trabajar para prevenir la amenaza comunista y controlar la enseñanza poniendo el foco en el aprendizaje en tanto fenómeno personal y no social. En junio de 1977 Juan José Catalán asume como ministro de Cultura y Educación. El ministro sostendría que el país estaba sumido en una crisis espiritual que debía ser remediada a partir de una renovación de los hábitos mentales que se conseguirían por la educación y los medios de comunicación, Puigros, 2003, P169. En este marco, el jardín de infantes sería el lugar ideal para llegar a las mentes y espíritus infantiles y de sus familias. En octubre de ese año, el Ministerio de Cultura y Educación envía a las escuelas el folleto Subversión en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo, por resolución número 538 para ser compartido con todo el personal de los establecimientos. Si bien sabemos que luego fue censurado por los mismos generales, las entrevistas realizadas dan cuenta de los modos y tiempos diversos en los que se conoció su contenido. El mismo estaba en consonancia con los propósitos y objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional. Cabe volver sobre el enunciado del capítulo 3.3, 3, acerca de los niveles preescolar y primario. Al accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores. Vela La comunicación se realiza en forma directa, a través de charlas informales y mediante la lectura y comentario de cuentos tendenciosos editados para tal fin. En este sentido se ha advertido en los últimos tiempos, una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. En ella se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita autoeducarse sobre la base de la libertad y la alternativa. Teniendo en cuenta estas bases esenciales, las editoriales marxistas pretenden ofrecer, libros útiles para el desarrollo, Libros que acompañan al niño en su lucha por penetrar en el mundo de las cosas y de los adultos, que los ayuden a no tener miedo a la libertad, que los ayuden a querer, a pelear, a afirmar su ser. A defender su yo contra el yo que muchas veces le quieren imponer padres o instituciones, consciente o inconscientemente, víctimas a la vez de un sistema que los plasmó o trató de hacer a su imagen y semejanza, Página 49. La obra de María Elena Walls o los textos de Laura de Betach, entre tantos otros prohibidos en el período, no eran asimilados plenamente en su contenido, u otra bibliografía no llamaba la atención mayoritaria del colectivo de la educación preescolar nacional, pero la resolución en cuestión advierte y orienta sobre su peligro. La persecución gremial, el amedrentamiento ideológico y la condena a toda forma de intento de desjerarquización de la función directiva y de supervisión en el caso de la educación inicial que dependía mayoritariamente de las direcciones de educación primaria controlaba aún más el trabajo de las maestras signado por cierto desdén hacia la educación preescolar como matriz fundante de la escena nacional. Se imponía entonces un clima en las salas que consolidó la tendencia a un autoritarismo que si bien ya estaba presente, ahora sería más directo. Nos referimos a formas de control y censura de las iniciativas de las niñas y los niños en desmedro de la afirmación de su personalidad que implica expresar sus deseos e ir por ellos. Se consolida la incorporación de los llamados recursos para introducir actividades o inducir algún comportamiento. Así, los brochecitos en la boca, las posturas forzadas y estigmatizantes como sentarse como indios, el uso de plasticola que garantiza la quietud, eran incorporados como juego y transmitidos en el cuerpo docente como la solución tan deseada a los desvíos de la conducta infantil. No se trataba de enseñar el valor del silencio productivo para pensar sino para reprimir las propias expresiones y andar sin ser advertidos, caminamos con zapatitos de algodón, que pretendían disciplinar los cuerpos de manera intempestiva cada vez que la docente lo considerara. Estos mecanismos de control fueron repetidos por generaciones de docentes en el marco de una formación que reivindicaba el carácter apolítico y histórico del llamado jardín de infantes. Por tanto, estos discursos se instalaron con naturalidad cristalizando las tendencias más disciplinadoras de los jardines de infantes y la infantilización docente, autor barra, barra es, 2018. Débora Cantor. 1987, 1987, b, 1989, como becaria con ICET, en el regreso a la democracia alertará sobre estos usos y costumbres siendo su trabajo el primero en denunciar estas tradiciones que se instalaron en los jardines de infantes por décadas y que perviven en el señalamiento de niñeces que no logran comportarse como el manual de formas escolares lo exige. Niñeces en quietud, docentes en silencio. A las instituciones también llegan los primeros gestos de un capitalismo neoliberal que comenzaba a ver la educación como un gran negocio. Tal es el caso de la provincia de Santa Fe, en la cual por resolución número 994 del 7 de diciembre de 1976 del Reglamento de Padrinazgo para Escuelas y Jardines de Infantes de Santa Fe, quedaba establecido el padrinazgo empresarial para la Escuela Santa Fecina en todos sus niveles y especialidades, destinados a posibilitar una real y concreta colaboración para la solución de los problemas que afecta a la acción educativa a partir de la cual sería el barra la director barra el barra la responsable de gestionar. La contribución necesaria, Ereñu, 2016, P71, en autor barra barra es, 2018. En la provincia de Buenos Aires, Los mecanismos de implementación del autoritarismo también son explícitos y brutales. A través de la circular técnica número 4 de 1978 sobre bibliografía sugerida, se definen criterios para la aprobación de la circulación de textos en función del respeto a la moral cristiana y el respeto a las instituciones del país, sus símbolos y próceres nacionales en pos de la defensa de la soberanía nacional y seguridad interna. Resulta oportuno advertir cómo el discurso castrense ubica al sujeto comunista como el responsable de la entrega nacional tanto en cuanto a los valores como desde lo económico dislocando la lógica en la que sostienen sus principios. Mientras en los medios de comunicación el Compre Nacional era una bandera del crecimiento, se instalaba la denuncia a los grupos cuya injerencia en las definiciones económicas eran nulas. La amenaza nacionalista era cultural e ideológica. El grado de institucionalización de estas narrativas y la distancia respecto de los acontecimientos muestra la complejidad para la transmisión de estos relatos que varía históricamente en función de cómo se vayan configurando las relaciones de poder, como nos sugiere Legarralde, de P. 154. El control de la lectura obsesionó a los idearios del Plan Cóndor con el que se organizaron estas políticas en la región. Comisiones de control de bibliografía, maestras desaparecidas y perseguidas, silencios que aturden en los pasillos de las instituciones, formaron un clima de época que convivía con la incorporación de los pantalones en el vestuario docente. Sin embargo, aún se podía más. En el documento número 6 de 1979, la Dirección de Educación Preescolar decía acerca de la autoridad. Hoy como docentes somos modelos de autoridad para nuestros niños. Somos responsables de su formación. Somos entonces artífices del basamento de la estructura social futura, consolidada dentro del principio de autoridad. Cabe preguntarnos. Las decisiones evidencian firmeza y coherencia, o deben de manifestarse rigidez y arbitrariedad. Mi actitud favorece la espontaneidad del niño en la elección y expresión, o provoca respuestas condicionadas. Mi interacción, con pares y superiores, revela respeto y colaboración en todo momento, o por el contrario, solo cuando están en juego mis intereses individuales. Es autoridad aquel a quien se le confiere crédito, o fe, o representación para ejercer la influencia sobre la conducta de otros. Se le otorga potestad o facultad para gobernar. En consecuencia, se distinguen dos clases de autoridad. Legal, inherente a la función. Personal, formada de saber, valor moral, experiencia, aptitud para el mando y actitud de servicio. La autoridad personal es el complemento de la autoridad legal y requisito para que ésta se constituya en una acción racional, equitativa, eficaz, prudente y hasta silenciosa, 1979. Las formulaciones acerca de la autoridad buscaban interpelar a la maestra jardinera y al niño. Un docente correcto para un niño correcto a partir de un fundamentalismo que, cuanto se inscribiera en la piel de los niños, mejor. La mujer y maestra obediente y colaboradora lograría articular la autoridad moral y la autoridad legal, lo que imprimiría los valores jerárquicos a través del silencio y la actitud de servicio, autor barra barra es, 2018. Esta dictadura implementó una cultura del terror que inmovilizó a la sociedad civil, conduciéndola a un estado de infantilización, es decir, acotando o suprimiendo los derechos y libertades de la ciudadanía. Mientras unos tenían derecho a mandar, otros tenían que obedecer. El desafío de producir memoria y enseñar el pasado a LXS que llegan. Si bien la última dictadura fue posible a partir de la alianza entre las Fuerzas Armadas, algunos sectores de la sociedad civil, representantes eclesiásticos y grupos económicos concentrados, el ejercicio escolar de disciplinamiento también debería sumarse a esta lista. No se trata de realizar generalizaciones sino de comprender el impacto que tuvo su operación discursiva sobre las generaciones que transitaban la escuela. Para el caso de los jardines de infantes, la situación es llamativa. En medio de discursos de antipolítica e innovación del formato escolar, los jardines se convirtieron en semilleros del silencio y el reposo de las niñeces y la ingenuidad adulta. La larga tradición en torno a las sentencias armientinas sobre el valor del método para enseñar en los primeros años, se cristalizó de la mano de la emergencia, una didáctica especializada bajo los mandatos del documento publicado por la UNESCO en 1973 Aprender a Ser. La educación del futuro, expresados como pilares, una idea que aún hoy tiene vigencia, y la lógica de pensar de modo dilemático instalada por Juan Mantovani completaron la escena. Veamos lo dilemático en educación inicial se presenta a partir de la aparente ausencia de definiciones políticas al respecto en el área educativa que a la vez encubre toda una serie de enunciados que intencionadamente aparecen formulados en términos antagónicos. Tales como. 1. Niño responsabilidad exclusiva de la familia versus niño responsabilidad de la sociedad. 2. Rol de la familia en la educación de los hijos versus papel del Estado en la educación. 3. Iniciativa privada versus responsabilidad del Estado. 4. Mujer productora versus mujer reproductora. 5. Rol tradicional de la mujer como principal responsable de la tarea de educar a sus hijos versus nivel inicial, Duprati Malachowicz, 1987, por poder 15-17, citado por autor Barra Barraes, 2016, P122. En este sentido, el planteo dilemático da cuenta de la imposibilidad de definición por una u otra posición y que, según entendemos, no logró resolverse con el cumplimiento de la obligatoriedad de la sala de 5 años, ya que lejos de consolidarlo, desarmó la incipiente estructura del nivel. La herencia de esta lectura parece estar vigente en el imaginario y en las definiciones de actuales políticas para la primera infancia. La revalorización de lo fáctico tuvo en este caso una derivación tecnocrática. Si usamos el término desarrollismo descargado de su connotación partidaria argentina, podemos ubicar al conjunto de los discípulos de Juan Mantovani dentro de los adherentes a lo que se conoció como teoría del desarrollo. Su concepción económica era keynesiana y su interés consistía en mejorar el sistema escolar, estimular su crecimiento y, sobre todo, solucionar sus disfunciones. La creencia compartida era que mediante la planificación se podría hacer una tarea social, y también que los estudios cuantitativos eran un instrumento para la denuncia del principal problema de la educación nacional, es decir, la deserción. Aquel discurso trascendentalista de Juan Mantovani fue deslizándose hacia el liberalismo universalista típico de los organismos internacionales en la posguerra en la que nacen las organizaciones internacionales que miran a la primera infancia, como la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP. La consigna de la época era aprender a aprender, al decir de Eve San Martín de Duprat. Este lema propio de la época formó parte de un nuevo paradigma en el que la educación se pensaba como un todo superador de la mera adquisición de conocimientos. Ante este estar siendo, los jardines de infantes fueron un bastión de la tecnocracia en la que se refugiaron, en su mayoría, docentes que se volvieron obedientes desde una posición infantil que fue construyendo cierta experticia para la enseñanza a partir de temáticas suficientemente generales que negaban el conflicto social y sostenían una sola manera de concebir el mundo. La herencia de este tiempo consolidó, insistimos, no solo una didáctica específica que dio lugar a una jerga súper especializada, sino que gestó un modo de ser docente de la educación inicial poco comprometido con el contenido por enseñar y su impacto en la comunidad de pertenencia, la tarea de enseñar a los más chicos fue perdiendo el escaso reconocimiento que había conseguido en los años 60. En este escenario, la tendencia fue que así como se edulcoró la historia de la gesta nacional a partir de una profunda banalización de las efemérides, también se negó la posibilidad de hablar de la última dictadura en las salas de educación inicial. En la ciudad de Buenos Aires, la llegada de la democracia y la conformación de un cuerpo de especialistas comprometidos políticamente constituyeron una excepción al plantear la necesidad de asumir el carácter político de la educación y la enseñanza del conflicto en el nuevo diseño curricular para la educación inicial de 1989. Ese fue el hilo del que se sostuvieron los diseños curriculares publicados en el inicio del nuevo siglo cuyos ecos se hicieron sentir a nivel nacional. Hoy, luego de que el presidente Néstor Kirchner promoviera la enseñanza del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia cada 24 de marzo, fecha establecida en el año 2002 por ley número 25.633, la pregunta volvió a la educación inicial como un bumerán. Nuevamente, la pregunta se impone en medio de una fantasmática que sostiene el temor al conflicto. ¿Acaso se enseña en los primeros años el horror y la muerte? La escuela infantil encuentra en la transmisión de las historias un punto de intersección entre el pasado, el presente y el futuro desde el que se posibilita a las generaciones adultas compartir el relato de la experiencia vivida, suscitando procesos subjetivos a través de los cuales las niñeces construyen su identidad y se filian a una historia y a una comunidad con la que conocen el presente y se proyectan al futuro. Es así que hablar del holocausto y otros genocidios en la escuela, adquiere un sentido desde la crítica, desde lo que quedó trágicamente vencido, en las huellas de lo humano doliente, Casullo, 1999, en Diamante Tal, 2015. Nos preguntamos, herederas, os, de aquellas tradiciones, cómo contamos un mundo tal como lo percibimos, el que reúne horrores y alabanzas, a un humano cada día más atemorizado mientras se sumerge en su presente sin historia y sin aromas. A modo de palabras finales. La enseñanza en la última dictadura en los jardines de infantes y la enseñanza acerca de ese periodo 1976-1983 en las salas de la educación inicial ameritan continuar las reflexiones sin velos ni silencios. Edulcorar los alcances y temores que han construido el relato de ese tiempo implica mirar cómo las prácticas docentes que buscaban y buscan alejarse de la política y lo político son parte constitutiva de un colectivo de maestras, os, que han sido llamadas, os, por décadas a enseñar el mundo a través de un ojo de buey negando la posibilidad de la vista panorámica. La pedagogía de la memoria nos exhorta a otras posiciones, más audaces, menos temerosas. Nos lleva a contar que hemos hecho los hombres, y las mujeres, diremos hoy, hasta ahora, como repetimos desde hace ya muchos años con José Martí. En ese contar, diremos de muertes y extraccionismos. De criaturas arrancadas de sus nidos y de niñeces muertas por las contaminaciones. De vidas felices bajo cielo celeste en Disney y de vidas abyectas. Diremos de jardines de infantes que muestran mundos verdaderos, cotidianos y de aquellos que eluden el conflicto y construyen historias de mentirita. El desafío es a contar la memoria desde lo colectivo y lo grupal, Helen, 2002, P20, en el contexto ideal para construir una idea de lo que es este mundo que los recibe en el lugar construido para ello, la escuela y el jardín de infantes como experiencia iniciática. El afán es por hacer consciente que recobrar hoy numerosos relatos pasados no compromete a LXS niños que velan a remontar hacia una historia que no tienen. El sacen un posible, una potencia de ver otra o de ver con lo otro, como señala Camille Lewis, 2023, P19. Si seguimos en el laberinto que nos lleva a desnaturalizar y problematizar el mundo que habitamos, nos vemos obligadas y obligados, todes, a pensar de qué modo compartiremos esa información y exploraciones con la niñez. La tradición, el miedo a que ciertos mandatos se alteren, dio origen a dispositivos que se inscriben en una relación de poder, la escuela fue y es uno de ellos. Su naturaleza, al decir del pensador italiano Giorgio Agamben, es esencialmente estratégica ya que se trata de manipulación de relaciones de fuerza. Un dispositivo está siempre ligado a los límites del saber que derivan de él y lo condicionan, Agamben, 2016, P8. Mostrar y explorar un mundo cuyas leyes sostienen la negación de la historia es parte de los desafíos por afrontar para inscribir a las los nuevos en nuestras comunidades. Volvemos sobre las palabras de la pensadora alemana en busca del hilo que nos sujeta con las nuevas generaciones como impulso vital. Nos sabemos responsables de la construcción de un relato capaz de mostrar aquello de lo que los humanos somos como gesto inaugural al entrar a una sala, a un aula. ¿Acaso, debamos preguntarnos si creemos que la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común, Arendt, 1996, p. 208. Estamos atravesando un tiempo que muchas y muchos percibimos como bisagra ante el horror heredero del cógito cartesiano y el desarrollo de la ciencia. Estamos ante la posibilidad de construir un mundo en el que cada quien sea imprescindible, en el que asumamos la construcción colectiva como búsqueda de lo común como esperanza. Será cuestión de imaginar que el enseñar y el aprender son compromiso con la supervivencia al que estamos llamados como sujetos históricos y en devenir, en un permanente estar siendo. En búsqueda por el mejor vivir.